Lo mismo digo, Pablo. Bueno, ¿cómo anda todo? ¿Cómo anda la, la actividad médica? Muy bien, Carlito. s、eh, Acá estamos con el nuevo proyecto ahí de, de dirigir la, la clínica.、Eh, tema difícil, la salud está atravesando por un momento crítico,、eh, todos lo sabemos.、Eh, y tratando de, de en base al, al directorio anterior, o sea, hubo un cambio de dirección, me, me han elegido a mí para, para encargar esta nueva, esta nueva etapa de la clínica. Eh, con grandes proyectos, con idea de modernizarla, de, de, de que esto avance.、Eh, no es fácil, te vuelvo a repetir, porque los, los recursos e t á n en el c e t r o a g a d o cada vez más.、Eh, Lo han brindado siempre, lo que se va resintiendo es lo que es la, la parte de materiales. i n c l u s i v e、eh, hemos tenido un año que, que termina con, muy difícil con lo que es la importación, la mayoría de los materiales médicos son de origen importado.、Claro. Eso se ha, se ha complicado mucho la, el conseguir ciertos materiales,、eh, lo que también dificulta los, los tiempos de las. Cirugía, de los procedimientos, de los estudios.、Eh, durante el año pasado, te doy un ejemplo práctico, faltó durante mucho tiempo los contrastes para la tomografía. Eso hacía que en muchos lugares no pudieran hacer tomografía porque no había contraste. Hubo、eh, eh, un, un periodo donde faltaron jeringas, porque en el país hay una sola fábrica que fabrica jeringas y no tenía la materia prima para fabricarlas, y、e、importar jeringas a,、eh, fabricadas de otro lugar no se podía.、Eh, así sucesivamente,、eh, pero igualmente con muchas ganas. Eh, con, con viendo、eh, día a día que podemos ir mejorando con lo poco que tenemos. Pero utilizándolo bien y, y utilizando los recurso s como corresponde, administrando bien, creo que、eh, en todo orden de la vida se puede, se puede mejorar. Lo único que, bueno, uno no puede crecer todo lo que quisiera, pero <coughs> se puede ir mejorando y de hecho lo estamos haciendo. ¿Pasa, pasa con los insumos médicos lo mismo que, que sucedía así que tomó estado público e n tema de los tampones y todas esas cuestiones? ¿Eso、eh, es lo que sucede? Exactamente. Lo que pasa es que, que, que una maniobra.、Eh, muy, entre comillas, de avivada, es que van rotando los productos que no entran. Entonces, es como que la gente, no,、eh, en algún momento, el producto faltaba, vuelve a entrar, pero van,、eh, van cambiando、eh, los tipos de productos que se, que se van dejando de, de, el, el permiso. Entonces, por ahí faltan d u n t e tres meses tampones, después faltan tres meses、eh, algodón, faltan tres meses jeringas, o sea que eh, eh, es una, una cuestión.、Eh, Sería primitiva que pase esto en un país de la riqueza de la Argentina,、eh, lamentable, muy lamentable, pero creo que tenemos un año、eh, clave en el país, una, un año bisagra, donde todas estas cosas la gente también. Eh, tiene que prestar atención a esto, no son、eh, cosas pequeñas. Creo que son、eh, es nuestra calidad de vida, nuestro futuro, el futuro de nuestros hijos. Creo que tenemos que、eh, empezar a, a darle importancia a estas pequeñas cosas que parecen, bueno, no entraron jeringas. Bueno, es como que、eh, me enteré d la noticia, la comento, me indigno, punto, aparte cierro el libro y sigo mi vida. Y creo que no, creo que tenemos que empezar a, a, a, a tener en cuenta todas estas cosas porque van a ser,、eh, el, esto va a influir en nuestro futuro. O sea, no. Todo lo que no vayamos desarrollándonos ahora son años que perdemos para adelante. Y creo que, que ahí es donde tenemos que apuntar y estar atentos en eso. La, la, la gente que va a、eh, saber quién, quién va a estar en, este año、eh, gestionando, quiénes van a ser candidatos, creo que, que, que todo el mundo tiene que estar atento a eso y analizar、eh, conscientemente. Pues sabes, Pablo, que、eh, con este tema. Me lo he preguntado en, en alguna mesa de café y de mate también, y ya que estoy, me lo pregunto acá al aire también, porque ¿viste? No, no es muy diferente una charla de café a, y tomar mate y charlar con nuestros oyentes, ¿no? Es muy, es muy parecido. Vos estás como en tu living ahí, y, estoy... y ahí t e escuchan todos tus oyentes,、sí. y eso está muy bueno. Exactamente, acá estamos relajados.、Exacto. Pero vos sabés que una de las cosas que yo mismo me preguntaba. Es que、eh, se llenaron la boca mandando satélites al espacio en la República Argentina para hacer un montón de cosas que tendrán que, que hacer después en el futuro los satélites que, que acabamos de subir y no podemos fabricar tampones en la Argentina. a No entiendo cómo puede ser. Vos sabés que es, es algo que uno se lo pregunta todos los días. A, a, además,、eh, que la, la capacidad que tiene la, la, la, la gente, la, la, las personas, los ciudadanos argentinos, la capacidad que tiene, las ganas de hacer cosas que tienen. Lo que pasa es que, lamentablemente, los últimos años hemos tenido gestiones donde te impiden hacer todo lo que vos quieras hacer, es un, una, una máquina de impedir permanentemente. Si a vos se te ocurre el día de mañana poner. Una empresa que fabrique tampones en saladillo,、sí. son mínimos 17 a 20 trámites que tenés que hacer que te llevan 6 meses para poder habilitar eso. No, no, seguro. E,、eh, e inmediatamente después sí, de eso,、sí. eh, después tenés problemas que tu materia prima no viene,、eh, sí, claro. porque a su vez vos empezás a fabricar tampones que no hay, pero tampoco después tenés <risas> la materia prima para fabricarlo.、Eh, la, la, la, la traba impositiva, no hay estímulos fiscales, o sea,、eh, es toda una, una cadena que creo que、eh, eso es lo que tenemos que romper y la Secretaría de Comercio debería estar apoyando al que fabrica y no、eh, matoneando o presionando para que baje un precio o no baje un precio. Creo que el, La, la Secretaría de Comercio, su función en el país es estimular al, al industrial argentino a que todo el mundo fabrique, a que pueda competir con las manos libres contra un producto importado, pero no a, a, a, a obligarlo a que ponga un precio o no ponga un precio o a que le, le, lo, lo, lo, lo, lo matonee o lo, o, lo, o lo tenga ahí entre las cuerdas permanentemente y con miedo a ver de qué va a pasar. Bueno, hablando, hablaste de la Secretaría de Comercio. El Secretario de Comercio admitió. Que、eh, su empleada habría comprado tres cajas de tampones de o c h o c i e n t o sea, o s le daba como para doce años. Eso creo que también está p e n a d o por la ley de abastecimiento, si mal no recuerdo. Claro, pero además de, de, de que sería una. Es, un, es la burla permanente, o sea, creo que、eh, los ciudadanos estamos siendo burlados,、eh, porque nos están、eh, queriendo hacer creer cosas que no las creería ni un, ni un chico. Entonces,、eh, te indigna, viste, cuando vos decís,、eh, no puedo estar escuchando esto, o sea, no, no, no me p u e d e estar diciendo esto porque esto no, no, no, no,、eh, cualquier persona se da cuenta que no es real. Y,、ah, y, y bueno,、sí. volvemos a lo mismo, ahí es donde tenemos que no quedarnos como, como un chiste o. O, o algo gracioso que lo comentamos en una mesa de café. Creo que está bueno charlarlo, reírse, pero eso tiene que quedar en nuestra, en nuestra memoria, creo que eso tiene que influir en nuestras decisiones, porque,、eh, vuelvo a repetir, es el futuro nuestro y de nuestros hijos. Hablando de cosas que, que indignan, este, ayer、eh, salió una carta muy extensa de una señora muy importante de la República Argentina. Y la reacción que provocó fue realmente muy adversa. No, no sé vos si la leíste.、Eh, mirá, Carlos, yo la, la leí y, y ya me iba, volviendo a,、eh, no quiero ser reiterativo con el término, pero me iba indignando、eh, como ciudadano. ya Acá ni, ni como director de una clínica, ni como participante de un espacio político.、Eh, yo ayer era un ciudadano, quería ser un ciudadano. argentino, Y escuchar a mi gobierno, que no comparto su idea, pero es mi gobierno, quería escucharlo、eh, decir que me va a defender.、Eh, y la verdad que ayer sentí más miedo que nunca.、Eh, no solo que no me defendió,、eh, fue tarde, a destiempo la carta, no salió. Eh, tenía que haber sido personal, yo creo la quería la q u e escuchar al presidente, a mi presidente,、eh, quería escucharlo, quería saber qué piensa,、eh, qué pensó, qué le pasó en el momento que, que escuchó esa noticia, porque es lo que hablábamos todos los amigos que yo tuve contacto: era, che, ¿qué, qué, qué te pasó a vos? Esto, esto,、eh, yo tengo miedo, yo no tengo miedo. Me, que, que... Yo quería escuchar eso mismo, a su vez, de, de, de mi presidente. No tuve la suerte, ninguno de los argentinos tuvimos esa suerte, es lamentable. Es, lamentable, porque es una,、eh, lamentable también para ella porque es, un, es su fin de ciclo, lo termina de una forma eh, bastante eh, así como escondiéndose. Me dio, me dio la impresión a mí de cómo nos estamos escondiendo, no sabemos enfrentar、eh, la realidad. Y, y yo creo que para un país es una situación. Eh, Límite, porque es la muerte de un fiscal, pero tampoco es lo más grave que le puede pasar a un país. Y si en esto no tenemos la autoridad、eh, poniéndose firme y explicándonos qué pasó, imagínate un conflicto、eh, de mayor envergadura, una crisis con otro país o, o un acto terrorista como ya fue hace 20 años la AMIA.、Eh, ¿qué, ¿Qué puedo esperar de mi presidente si en un acto、eh, interno al país, grave pero、eh, interno, no, no, no la puedo escuchar? Sí, yo na, por ahí no coincido mucho con vos en el tema que no es demasiado grave. Es terriblemente grave este, que un fiscal que, que hace su trabajo lo maten. Exactamente. No, a mí me parece una gravedad no, institucional. No, no, no, es, es, es gravísimo. Terrible. Es gravísimo. Yo lo que, lo que quise decir es, es, es gravísimo internamente.、Eh, me, sería por ahí. Gravísimo,、eh, una situación de, de, de, de mayor envergadura a nivel internacional. O sea, internamente esto es, es, es gravísimo porque al otro día declaraba acusando a la presidenta. O sea,、eh, en eso es.、Eh, ...no, no, Estoy totalmente de acuerdo con vos, no, no, no minimizo el hecho en lo más mínimo. Al contrario, estoy totalmente、eh, compungido por lo que pasó. O sea, no, te vuelvo a repetir. O sea, yo quería escuchar ayer a la presidenta hablar del tema porque quiero saber qué piensa del tema. Y, y, e hizo una carta. Donde、eh, hablaba de ella solamente. O sea sí. Que no, no. sí, vos sabés que yo me tomé el laburo de leer todos los medios para oficiales, ¿no? Arrancando por Tiempo Argentino, Página 12, Infonews,、eh, viendo un poquitito de, también de, de los canales oficialistas. Y la verdad que el, el gran aparato. Para oficial, lo que quiere instalar es la idea del suicidio, sin dudas, sin, de, sin muchas vueltas.、Eh, es, eso es, es otro.、Eh, yo creo que、eh, eso deberíamos tener que confiar en la justicia, ¿no? La,、eh, esa sería la. Lo, lo... ¿En, ¿En cuál justicia? ¿La justicia dejar, legítima、eh, o la otra?、Eh, ese es el, el problema.、Eh, porque en cualquier hipótesis, o sea, suicidio o no, la gravedad de la muerte es、sí. extrema, o sea. Eh, extrema, o sea, no, no, no importa si fue suicidio o no suicidio,、eh, cualquiera de las dos hipótesis es de una gravedad extrema. De todos modos, de cualquier、eh, cuestión que se trate, si es una muerte inducida, un suicidio, lo que sea, el que tiene que llevar adelante la investigación es el Estado, porque para eso están los fiscales. Exactamente, ¿Viste?、Sí. y me parece por ahí que no tiene todavía los pantalones largos o no se los quiere poner todavía la justicia. No solamente en este tema, en ¿no? un montón de cuestiones. Porque está como colonizada por、eh, gente que no es de la justicia, sino que es una facción política. Me parece a mí, ¿no? No, yo creo, que, coincido, Carlos, ¿eh? yo creo que en estos、eh, últimos años se ha ido eh, como eh, desdibujando el límite entre justicia y, y, y, y poder político. Yo creo que la justicia tiene que ser totalmente independiente.、Eh, Y, el, y la política va a tratar siempre de influir sobre la justicia, pero la justicia tendría que tener una, una coraza que no, no pueda influir o, o la influencia sea mínima, porque por ahí capaz es una utopía pensar que no va a existir la influencia política, pero no debería, uno tiene que siempre aspirar a que la justicia sea totalmente independiente,、eh, eso hay que, hay que lograrlo, eso se logra con, como escuchaba ayer a y e r a varios dirigentes políticos, se logra con, con fiscales que tengan、eh, mucho coraje. Eh, el fiscal cobra un sueldo para no tener miedo. No es una. Si tiene miedo,、eh, tiene que, que retirarse del cargo. O sea, no, no, es, una... no es un cargo para alguien que,、no、lo... que, que porque el fiscal anterior haya sido、eh, muerto por esto, no, no tiene que eso amedrentar al que viene. Eso tiene que, al contrario, tiene que doblegarlo y tiene que ir más a fondo todavía que, que el que estaba.、Eh, eso es、eh, la responsabilidad de, la, de los dirigentes de, de, de, de los políticos, de los. Miembros de la justicia,、eh, se cobra un sueldo y, y un buen sueldo que cobran para eso. O sea, toda la gente que va a participar en política o que tiene un cargo en la justicia, creo que cobra un sueldo que pagamos todos con nuestras tasas para que cumplan lo que tienen que cumplir. Lamentablemente, como vos bien decís, eso no se está cumpliendo,、eh, pero los ciudadanos tenemos una herramienta muy grande que nos respalda la Constitución, que es la de. Reclamar y protestar cuando eso no, no sucede. Que gracias a Dios, a y e r lo vi,、eh, a c á e n s a r i l l o fuimos un grupo de personas a la, a la plaza. Creo que, que es nuestro único, nuestra única herramienta cuando no somos、eh, dirigentes ni políticos ni miembros de la justicia. Lo único que nos permite la Constitución es protestar libremente、eh, y eso lo tenemos que utilizar. Pues perdóname, yo lo, lo que vi fue que hubo protestas en los. Distritos en los que no hay intendentes del Frente para la Victoria, s í puede ser, yo,、eh, es lo que yo vi,、eh, por ahí me estoy equivocando, pero eh, eh, mayor, eh, mayoritariamente puede ser, no, no lo no lo tuve en cuenta. Pero,、eh, o sea, lo que, lo que no puede pasar es, es que haya desunión en temas como esto. s Yo creo que los argentinos tenemos que estar unidos, el pueblo,、eh, lo que pasa es que siempre está la guita por arriba, Pablo. Ahí, ahí en, es, este, ese, en este contexto. Claro, ese es el gran problema. Que, que creo que tenemos que tomar conciencia que lo más importante es, no es el dinero.、Eh, el dinero、eh, nos va a ayudar a, a, a crecer, pero no es lo que nos va a hacer ser felices. Creo que la felicidad pasa por tener buena educación, seguridad,、eh, buenas rutas,、eh, que cada persona pueda tener su propia casa. No es el dinero、eh, el líquido contado. Creo que cuando el Estado funciona bien y desarrolla el país,、eh, casi ni precisas dinero. O sea, tenés todos los servicios a disposición. Y eso pasa en países de, de, de, de primer mundo, donde la gente,、eh, la mayor parte de su dinero que gana va a impuestos. ¿Por qué? Porque el Estado después lo vuelve no, a,、sí. a, a servicio y va a vivir como una persona rica, pero casi no manejas dinero. O sea, es muy poco el dinero que manejas. Sí, a veces este, nosotros. Eh, es una charla que tenemos constantemente ¿no? con los chicos, con los más nenes también, que miran, miran、eh, canales, porque hay una invasión cultural también muy importante.、Sí. Y ven que afuera se vive distinto. No voy a decir、no、pro-yanqui o pro-Europa, pero se vive distinto. Y a, a veces es difícil explicarle a los chicos cómo, con toda la riqueza que tiene la Argentina. Tenemos que ver que afuera vivan mejor que nosotros, siendo que nosotros podríamos estar mucho mejor que ellos. Es difícil explicárselo a los pibes. muy、eh, difícil. Yo te, te doy mi opinión, Carlos. Yo creo que esto ha, ha sido que los chicos、eh, no puedan desarrollar su, su, su pensamiento. Creo que esto ha sido、eh, inducido, que ha sido buscado. Que la, que la educación sea cada día de menor calidad, creo que ha sido buscado. Que los chicos no puedan tener una visión. Eh, eh, Bastante objetiva de la, de, de la realidad, creo que ha sido buscado. ...mirá, Hace poquito leía la, la, la historia del, de, de, de, de, del Estado de Israel, que se, se formó en el 46. En poco tiempo pasó de ser un Estado muy pobre, con muchas guerras alrededor, a ser uno de los Estados más ricos del mundo. ¿Y cómo lograron eso? Trayendo sus mejores、eh, personas que estaban afuera, sus mejores científicos, sus mejores mentes, las trajeron de vuelta a, a, a Israel. Y eso empezaron a educar a la gente. ¿Y qué hacían después? Cada chico que se recibía del secundario lo mandaba en un año al país que quisiera, país de primer mundo, que quisiera, y estaba un año trabajando y estudiando en un país de primer mundo.、Sí. Ese chico después volvía al, al país, y aportaba todo lo que sabía y、sí. ya tenía una visión de lo que quería. O sea. No, no iba a bajar su calidad de vida. Quería que su país fuera lo que había vivido ese año afuera.、Sí. Y o creo que t e n d í a m o s que lograr acá, que nuestros chicos、Tú. vayan por lo menos tres meses, seis meses, lo que daría para el Estado argentino. Creo que todo el mundo se merecería, cuando termine el colegio, visitar un país de primer mundo y compararlo y ver que la Argentina es más linda que esos países, pero podemos vivir mejor. Sí, tuvo un periodo bastante oscuro Israel con Sharon, ¿no? Este... No lo doy como ejemplo, doy como ejemplo no, no, no, no, no al país en sí, doy como ejemplo el sistema que utilizaron ellos para salir adelante.、Claro. Eh, que creo que, que eso es,、eh, y, y, y digo Israel porque es el, el, el estado más nuevo. Eh, te puedo dar una lista enorme de, de,、sí. de, de cómo necesitamos educarnos. Y eso es una forma, mandando a nuestros chicos afuera a universidades mejores,、eh, q u é es lo que están haciendo los, los países de Oriente ahora.、Eh, Irán, Siria, Jordania, están mandando a sus chicos a universidades de Inglaterra de Estados Unidos, y después vuelven a esos países. ¿Y cómo, cómo hacemos para que la Argentina pueda ser así? Ese primero, es el gran desafío, ¿no? Primero, con,、eh, yo tengo siempre.、Eh, Tres cosas que, que, que no resigno: que es la humildad, la honestidad y la amistad. Creo que con esos tres valores, si los tuviéramos bien altos,、eh, creo que ahí podemos lograr lo que queremos. Ahí te comes el mundo.、Eh, la mayoría de los países que han sido,、eh, que les ha ido bien, han sido humildes desde sus políticas. O sea, nunca han confrontado con los demás. O sea, siempre han sido más bien de mirar bueno, al otro. Pero dame, el caso de Israel es totalmente aparte, porque. Guerreó y bombardeó a todos los que pudo Israel. Exactamente, pero、eh, ponele, d e j a l o de lado. Por eso, dejarlo de lado, p u e no es un buen ejemplo,、Israel. No, no, pero la, la humildad, desde, desde la, no, no lo digo desde, desde uno esté de acuerdo o no, digo desde el lado de ellos. O sea, ellos no,、eh, no lo manifiestan, o sea, no, no es que están、eh, diciendo permanentemente、eh, vamos a, a, a pelearnos. Hemos sido más confrontativos nosotros sin atacar a nadie. Que, que desde lo político me refiero. ¿eh? ¿Vos, te, vos te referís a las relaciones internacionales. Exactamente.、Ajá. Te doy otro ejemplo.、Eh, China, por ejemplo. Su país que de a poquito va creciendo y va invadiendo a diferentes países sin ser confrontativo. Y eso nos está perjudicando a nosotros. Pero,、eh, y te vuelvo a repetir, no lo d o y como ejemplo. Digo que tenemos que tomar ese ejemplo para que nosotros salgamos adelante y, y no p e r m i t i r que esos países nos, no, nos utilicen a nosotros. ¿Qué es lo que está pasando? Sí, tenemos un. Ahora, breve, este año creo que se vienen un montón de laburantes chinos a la, claro, a la Argentina. Es, es, eso son, esos son los, los problemas que nosotros tenemos. Vienen a su... Vendrán、claro. a suplantar a los, a los que cobran el descansar. Pero ahí era, era lo que iba con la humildad. Lo, lo, lo, lo, los chinos son humildes, se hacen los humildes. Y, y después、eh, van creciendo, o sea, no, no, no paran de crecer.、Eh, a, a eso me refiero. Y no lo tomo como ejemplo, no es un buen ejemplo China para nosotros, o sea, un ejemplo. Y no, es, no, es, no es democrático. No,、China. no, ni、no, lo tomaría nunca como ejemplo. Yo te digo cómo la política de la humildad, cómo les da frutos a ellos. Después ellos van, van expandiéndose. Creo que la Argentina debería ser,、eh, bajar un poco la, los decibeles de su política exterior, creo que debería empezar a, a, a respetar un poco más a los. A los demás países y utilizar eso como para、eh, de, despegar. Hoy en día lo que más hace crecer un país、eh, es la innovación y la creatividad. Eso significa crear cosas e inventar cosas. Eso es lo que、eh, una empresa de tecnológica、eh, de, de punta en el mundo、eh, está evaluada más o menos en el doble de l del Producto Bruto Argentino de un año. O sea que, Facebook, por ejemplo. Eh, exactamente, o、eh, Apple, por ejemplo, o, Apple, o Microsoft.、Eh, exactamente, esa empresa vale dos veces el Producto Bruto de Argentina de un año, con toda la riqueza que nosotros tenemos. ¿Y qué tiene? Mentes creativas, solamente. <risa> sí, y computadoras, nada computadora, más. Computadoras, exactamente.、Eh, Pablo, vos sabés que、eh, yo no sé por qué me pongo a opinar de esto, no debería p o n e r m i opinar de esto, <risa> pero a mí me parece que este, toda la cuestión que tiene que ver con la tecnología, nuestra riqueza. Eh, todo eso, todo lo que tiene la Argentina para ser el país número uno del mundo, no nos ha servido en los últimos 200 años. Y me parece que tampoco va a servir hasta que no nos demos cuenta de que el laburo es en equipo, porque somos muy, muy, muy este, unipersonalistas, muy, cada uno que se salve como pueda y el otro que se mate. Hasta que no laburemos en equipo, como. Algunos ejemplos que se ven de vecinos que se ayudan en una determinada cosa,、eh, qué sé yo, gente que se pone de acuerdo y hace no una cooperativa para cobrar un subsidio como, como se hace últimamente, que generan una cooperativa para cobrar un subsidio, no, una cooperativa en serio para laburar.、Eh, hasta que no nos juntemos y empecemos a ver al otro como un compatriota y no como una persona a la cual puedo embromar o me puede embromar a mí. Y tengo que salir a defenderme. A mí me parece que esto no tiene arreglo. Me parece a mí, eh. Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que ahí me meto un poco en, la, en, la, en lo que arrancamos en la conversación de mi trabajo en la clínica. Creo que estamos imponiéndose.、Eh, si no nos trabajamos en equipo, no vamos a salir adelante.、Eh, te lo, lo amplío a, a mi proyecto político ahora que trabajando acá como candidato en el p r o Creo que si no se trabaja en equipo, no se sale de la política. Y lo amplío más todavía. Creo que los ciudadanos, más allá de los partidos políticos, si no nos unimos, que sería un gran equipo. Todos los argentinos y no, no nos ponemos la camiseta,、eh, creo que coincido totalmente con vos, no vamos a salir adelante. Todos los países que han salido han salido con gente individualmente menos capacitada que los argentinos, pero han trabajado en equipo, han salido, trabajar en equipo, han salido adelante. Nosotros, si utilizáramos las dos cosas que tenemos, que tenemos gente muy valiosa, individualidades muy, muy valiosas, muy impresionantes, con un trabajo de equipo, con alguien que coordine. Por eso yo estoy convencido del espacio político que estoy participando, porque creo que se trabaja mucho en equipo y la ciudad de Buenos Aires lo ha demostrado. Creo que eso va a ser nuestra salida, nuestra oportunidad, nuestra bisagra para decir: bueno, lo que pasó nos sirve de experiencia, pero ahora viene una nueva etapa en la Argentina, en las ciudades, ciudades como Saladillo, de trabajar en equipo, de que las individualidades u t i l i z a r l a s pero que no sean,、eh, que no tapen, que no paquen, como decías vos, al otro, o sea, que no lo, que no, porque todo el mundo tiene un, una habilidad. Eh, una, un saber, una creatividad,、eh, y a veces una personalidad por ahí no tan válida, pero con, con más fuerza de su personalidad tapa al otro. Entonces, en no trabajar en el equipo, empezás a perder、eh, potencialidad de la gente. Creo que ahí、uh -huh. va el,、eh, la virtud de los nuevos líderes que, que vengan, y en eso creo que hay un cambio también generacional muy importante, que eso lo veo muy bien. Creo que. Eh, eh, Hemos trazado una línea con respecto al, al, al pasado, de la generación nueva. Creo que hemos dicho e、eh, el pasado hay que conocerlo, hay que saberlo, pero nosotros tenemos que mirar el futuro. O sea, no, no nos podemos quedar en el pasado. Creo que tenemos que decir: este es el punto, este es el punto donde la Argentina va a cambiar y este es el punto donde queremos, sabemos dónde vamos, sabemos cómo vamos a llegar y lo vamos a hacer. O sea, tenemos que tener muy claro eso. Bueno, Pablo, hemos este, charlado un rato. Nos faltó el café de por medio, nada sí, más. Sí, ¿eh? sí, sí, pero eso no, no, no falta oportunidad. Yo, tal, yo tal. lo tengo acá, me e s c u c h a s Ahí lo tengo. No, parece, que, que parece una copa de champán, pero no. Es,、eh. Sí, sonó, sonó a copa de champán. Mira, su, suena a copa de champán. Bueno, también podemos brindar para que los argentinos no tengan miedo y no tengamos miedo y tengamos、eh, toda la. La fuerza necesaria y las ganas necesarias de juntarnos. Porque este, esto, la muerte de Nisma en aparte parece que dividió más a la Argentina todavía.、Sí, sí, sí, sí. Igualmente, yo creo que el, el mensaje es totalmente positivo. Yo creo que、eh, tenemos todas las herramientas. Eh, faltan 10、eh, meses para las elecciones generales. Creo que hoy、eh, la gente tiene que estar conforme de que si en este año. Eh, se, se deciden las cosas bien. Yo creo que la Argentina empieza un, una etapa diferente. Creo que no nos tiene que ganar ni el miedo ni la r e s i n a c i ó n Hay que terminar con esta violencia, lo que pasó ayer. Hay que acabar con eso. Pero creo que este es un año、eh, histórico para el país si lo sabemos utilizar y si sabemos elegir y si sabemos analizar quiénes son eh, eh, cada una de las opciones que, que tenemos. Y cuando pasa esto, también cuando uno elige un gobierno, uno también es un poquito responsable de lo que pasa. ¿eh? Eh, creo que todos somos responsables de, de, de, de, de, o sea, pues a veces uno trata de tercerizar siempre el problema, o sea, de, de pasárselo al otro, p o r q u e nosotros tenemos una herramienta fantástica que es la democracia, que es el voto, y creo que eso lo tenemos que, que saber utilizar. Y entonces un poquito,、eh, El pueblo también es un poquito responsable de que haya pasado esto, porque、eh, los dirigentes que están, o sea, no, no, no, se, no, se, no vinieron solos, creo que lo, los hemos elegido solos. Entonces t e n e m o s que hacer un poquito de mea culpa, pero veo un futuro espectacular, creo mucho en la Argentina, creo mucho en los ciudadanos de, de, de Saladillo que va, que va a querer、eh, cambiar esta realidad y, y, y, lo, y veo la posibilidad, o sea, veo, si no, no estaría en esto, si no vería la posibilidad,、eh, no me hubiera metido,、eh, creo que, que, que tenemos todo por delante. Ahí tiramos mensajes de nuestros oyentes también, que los vamos a incorporar a la charla. Dicen acá, vía mensajito de texto, que dicen: El argento se basa hoy en el egoísmo propio, la descalificación al otro y el sálvese quien pueda, visto desde el exterior, escribe Ariel de Roque Pérez. Mirá, ahí está.、Eh, Matías, que es, Matu, que es uno de nuestros oyentes que participa siempre en la radio, es nuestro poeta enamorado, escribe poesías, Matías, pero también opina. Digamos que los argentinos somos humanos y mientras、eh, los hermanos se pelean, los d e v o r a n los de afuera. Los chinos nos van a comer de a poquito, y s e mi mamá. Tú, g r n c i a s Están e muy atentos a ese problema. Bueno, viste, no, no es que. Estamos.、Eh, en, en definitiva, tenemos algunos puntos、eh, de contacto con nuestros, nuestros convecinos, nuestros compatriotas. El tema es que hay que empezar a hablarlo y hay que empezar a. Entender, ¿sí? Hay que empezar a decir, che, yo estoy acá, busqué a s bueno, todo. Trabajar en equipo, porque estos códigos, estos códigos este, raros que se entienden entre un cierto grupo, estas muertes que se entienden entre ciertos grupos que nosotros lo vemos como, como público a esto, nos descolocan. Porque sí, sí. No, es, no es el argentino medio, no es así. No, no, no, no. a r m a n o s necesitamos todos. O sea,、eh, yo no, no, no, no puedo hacer las cosas por mí mismo. O sea, yo necesito de, de, de todo el mundo. O sea, y todo el mundo en, en algún momento necesita de uno. O sea, creo que、eh, mientras no entendamos eso. Eh, eh, pero creo que, está,、eh, creo que está cambiando. O sea, no, no, lo que pasa es que hechos como el de ayer no, no, nos tiran un pasito para atrás. Pero ya、eh, coincido con los oyentes, creo que esto está cambiando. Ya cambió, entró en, un, en, una, en una senda de cambio. Eh, por ahí le falta un poco de tiempo, pero creo que ese, ese camino no, no va a tener vuelta atrás. Esto de ayer trata porque cuando eh, estos, eh, pasan estas cosas es como que el miedo quieren hacer que la, la gente vuelva para atrás. Si no, no, o sea, la voluntad de cambio es muy grande,、eh, el miedo no va a vencer a, a la gente si se une y creo que la gente está con ganas de. De, de unirse y de que no pase más esto. Los、no, países hermosos. No puede ser que volvamos a vivir. Hay gente que sigue anclada con su mente en la década del 70. ¿Viste? Gente que tiene poder en la República Argentina, gente que maneja destinos, gente que maneja plata, gente que maneja decisiones de mi plata, de tu plata, de nuestra plata. Exactamente. Que tiene el cerebro anclado. En la década del 70, y da la sensación que quieren que vivamos de nuevo todos los argentinos otra vez la década del 70. Es una locura, atrasan. Además, no hay antecedentes, o sea, no, no hay antecedentes de otros países que le hayan pasado eso. Por eso tenemos que、eh, despegar, no, no, no, no quedarnos en, en esos problemas. Esto es como、eh, a nivel personal. Si uno、eh, tuvo una pelea hace 20 años, no, no tiene que quedarse toda la vida en, en, en ese rencor y en esa pelea. Le, le, eso le tiene que servir de experiencia, pero tiene que servir para que uno diga, bueno, no me pasa más eso. O sea, no, y de acá para adelante, unidos, juntos, trabajando todos por el mismo objetivo, que es sacar al país adelante, que mejore la educación, que mejoren los servicios. O sea, que todos estemos.、Eh, que nuestra plata, lo que vos decías recién, nuestra plata sea bien administrada. Que con esa plata bien administrada el país podría estar、eh, mil veces mejor que como está.、Sí. O sea, lo que se ha hecho es mal administrar e l país. O sea, no, no es que no tuvo plata o que le fue mal o que. Eh, se mal administró, se mal gastó, se robó.、Eh, ahí está el. el se subsidió.、Eh, exactamente. Y mal <risa> subsidió. Claro, y、eh, mal subsidió. Pues no está mal un subsidio. Exactamente.、No、hay、mal. gente que lo necesita. O sea, no, no, no, no es que.、Eh, pero hubo mucha gente que sufructó u de ese subsidio. Sí, hay... y, y se lo sacó e l que lo necesitaba y, lo, y se lo quedó él. Yo cambiaría la palabra subsidio, que por ahí es necesaria a veces, porque、Exacto. se necesita mucho,、sí. por la palabra se prevendó. Exacto,、eh. Pablo, te agradezco esta, esta charla. No sé, nos pusimos así c un poco de terapia de grupo. Sí, sí, sí, sí, fue un poco de. p e r o Me gustó porque salió un poco de, de, la, de la charla política partidaria. Yo acá he dado mi opinión personal.、Eh, creo que fue muy linda la charla por eso. O sea, me, no, no fue una charla desde mi candidatura acá en Saladillo por el PRO. Sino que fue una, esto fue todas opiniones personales y de lo, que, de lo que uno. Y creo que uno también así se abre un poquito más para que la gente l o、eh, Te conozca.、Eh, y mi. Mi energía se va a basar en eso, honestidad, humildad y amistad, que es lo que、eh, tenemos que, que, que mirar para adelante, que eso es lo que nos va a unir a hacer trabajar en equipo.、Eh, y hay gente para, para administrar y para, para gobernar, hay mucha capacidad, mucha capacidad en Saladillo, mucha capacidad en la provincia de Buenos Aires, mucha capacidad en el país.、Eh. No, no, no difiere esta charla que si nos hubiéramos encontrado poner el e m p a r a n c e y moreno con la bolsita del supermercado, es la misma. Es la misma. <risa> La misma, la como lo hacemos encontrado un montón de veces, bueno, la...、eh, por la... ahí la me... hicimos, la extendimos a todos los oyentes que, que, que es bueno que, que me conozcan.、Eh, muchos me conocen, muchos no me conocen,、eh, muchos me están conociendo. Entonces creo que para, para elegir la democracia es eso también, que la gente pueda elegir conociendo、eh, a las diferentes alternativas que va a tener.、Eh, por eso mi objetivo, más que convencer, es que me conozcan. Eh, yo creo que la gente no hay que convencerla, se convence sola cuando a uno lo conocen y uno brinda una buena una buena impresión, una buena imagen y genera confianza. Creo que, que mi objetivo va a ser eso, que me conozcan y después la gente sola va, va a saber decidir si, si soy la mejor alternativa o no. Pero、eh, yo creo que, que, que nos está yendo muy bien, El, ha, ha crecido mucho estos meses, con mucho sacrificio, pero mucho crecimiento, lo está viendo la. Eh, la gente del PRO a nivel nacional estaba mirando mucho s a e l l o s porque nos ve muy bien comparado con los demás distritos, así que eso me enorgullece. Por mí y por mi equipo, porque volvemos a la palabra equipo, yo tengo un equipo, no soy yo. O sea, es un,、eh, soy yo liderando con un grupo de gente que trabaja inclusive muchas veces mejor que yo, así que eso garantiza que si nos va bien,、eh, vamos a, a hacer. De Saladillo, una ciudad mucho mejor que lo que soy. Seguro, Pablo, te agradezco este ratito. Sé que estás ahí a mil y tenía ganas de, de charlar un poco de estas cosas este y de paso un poco de terapia de grupo también. Tal cual, yo、ah. di, disfruto mucho charlar con vos, así que no, el, el ratito este que me d i c e para esta charla, la verdad que no es tiempo de contra ganado. Eh, porque me, es un placer charlar con vos. Gracias, Pablo. Un abrazo Cabo, grande. Un abrazo grande. Hasta luego. Hablando. Chau, chau. Toda la gente chau. Hasta luego. Chau, chau. Ahí estábamos con Pablo Delía, el doctor Pablo Delía, en esta mañana compartiendo un ratito aquí en la 106. Ya se viene que el humor. Dale, dale. Bueno, nos vamos pegadito. ¿Qué sé yo? Tipo una charla de café. Vos también podés participar. Ahí está Marcelo que dice: ¿miedo a qué? Si en el cuarto oscuro nadie te ve a q u í e n b o t á s esa es la forma de cambiar el país, votando. Está, ¿qué dicen por acá? Carlos Buendí. Carlos, qué bueno, te puedo escuchar, estoy de vacaciones. Quiero tío Lucas, dice Romy. Por acá me faltó uno, ¿eh? Hola, Carlos 106. Ojo, no hay que callar más. Pero sí a dormir con el ojo abierto, porque estamos en actos terroristas. Tiene muchos escudos humanos. CFK, a cuidarse, maneja todo y como quieres, la época de Pablo Escobar. Jorge de 25, indignado, que nos escribe a la radio.、Eh, ¿Qué dice? Hola Carlos, buen día. Quiero a don José, gracias por la maravillosa compañía. Dice Lili de Roque. Bueno, n o